Hablaremos, como tantas veces lo hemos hecho, de algunos ascetas. Hemos dicho aquí, en algunas ocasiones, eh, el ascetismo, las cesis, provienen de la palabra griega, ascesis, que es ejercicio y tiene que ver con el ejercicio de la negación y la renuncia a los placeres mundanos. El, el ascetismo cristiano fue practicado por algunos seguidores buscaban la soledad, el silencio, la mortificación, como elementos esenciales para alcanzar la purificación. Por supuesto, además de estos ejercicios de renuncia, eh, llevaban a cabo otros que tenían que ver con la misericordia y la solidaridad, aunque los ascetas, a decir verdad, no están tan relacionados con esto, más bien se ocupaban ellos mismos. Pero vamos a hablar de algunos ascetas pintorescos. Los más pintorescos deben haber sido los estilitas, de quienes hablamos alguna vez, no los peluqueros, sino eh, este, los eh, acetas que llamaban estilitas, voy a llamar por qué. Es eh, un grupo hijo del monje Simeón Estilita. Simeón nació en el año 389 en Sissán, en la frontera de Siria, y durante sus primeros años fue pastor, y después ingresó en el monasterio de Teleda, cerca de Alepo, allí donde el sordo. De así lo echaron, porque parece que eran tan ardorosas sus mortificaciones que los otros monjes se aterrorizaban. Se mortificaba de un modo tal que todos salían rajando. Después de varias peripecias, fijó su domicilio, nuestro amigo Simón Simeón Estilita, en la cima de una montaña situada al nordeste de Antioquía. Y para asegurar su permanencia en aquel lugar, se hizo encadenar a un peñasco con una cadena de 10 metros de largo, sujeta a su pie derecho. Y ahí se quedó, varios meses, hasta que el patriarca de Antioquía, que lo tenía montado entre ojos, le hizo notar que era muy fácil fiarse de una cadena y no de la voluntad. Lo criticó, así cualquiera está 10 años arriba de una montaña, atado, que quiero ver sin ataduras, dependiendo de tu voluntad, cuando el deseo te dice a cada rato rajemos. Dijo, no sin razón eh, el patriarca de antioquía entonces el amigo simeón el cholo simeón construyó una columna de cinco metros de alto no dicen cómo la construyó porque no no debería ser fácil cinco metros de alto y arriba de la cual había puesto una plataforma de dos metros de lado rodeada de una balaustrada en la que el futuro santo se apoyaba ya que pasaba la mayor parte del tiempo parado y se instaló en lo alto de aquella columna y ahí se quedó paradito en esa columna eh, desde luego, imagínense expuesto a la intemperie, el cuerpo se le cubrió de llagas, de úlceras las crónicas de su vida cuentan lo siguiente voy a leer eso es un Hasta papiro es un muy, antiguo, muy viejo ¿eh? muy bien, sí, muy se me está ¿verdad? agujereando todo cuidado porque lo que voy a leer es un poco repugnante dice un día Sus llagas se llenaron de gusanos. Caían de su cuerpo a sus pies, de sus pies a la columna y de la columna al suelo, dice el previsible cronista. Y allí en el suelo un joven discípulo llamado Antonio los tomaba y los devolvía. Y Simeón volvía a ponerse los gusanos en la llaga y les decía a estos pequeños med los lo que Dios os da! ¡Oh! Además de gusanos, parece que Antonio, el ayudante, ¿no? Se encargaba de subirle a Simeón libros y objetos de culto. De arriba, eh, Simeón le pedía, subime un gusano, subime un libro y subime un objeto de culto. Y a veces se equivocaba, a veces eh, se quedaba, leía eh. los gusanos, eh, rendía homenaje a los libros y así. Cuenta el cronista Teodoretto, sí si ya voy señora, que... Sí que sobre la columna Simeón permanecía expuesto a la vista de todo el mundo como una especie de espectáculo insólito sus oraciones eran tan variadas y continuas que había gente que las contaba por diversión eh, las personas acudían al pie de la columna desde todas partes del mundo llegaban persas, etíopes, sumerios eh, estaba muy flaco el pobre hombre que parece que comía solo una vez por semana estuvo mucho tiempo sobre la columna ¿Cuánto? preguntarán sí, es lo que ¿Cuánto? ¿Cuánto? Usted pensará, un mes, dos meses. ¿Un mes? ¿Un año? ¿Dos meses? ¿Un año? No, nunca bajó de la columna. Se quedó allí hasta su muerte, <risa> subió en el año 423 y murió en el 459. 36 años pasó arriba la columna. Oh. Ahora hay gente que tiene ganas de molestar, porque bajar sí. el muerto de ahí o lo enterraron allá sí. arriba también. Ahora va a ver qué es lo que pasó. Cuando los peregrinos lo vieron agonizar... Mm. Los, los mirones lo que iban a visitarlo sí. vieron que se estaba muriendo y armaron un tumulto mm. entonces vino una guardia armada de antioquía formada por 600 soldados para proteger al futuro cadáver porque ah. la gente viendo que era santo lo iba a despedazar para quedarse con un cachito como reliquia mm. esto pasaba mucho ¿eh? así que imagínese bueno eh, después de este hombre se puso de moda el estilitismo es decir el esta forma de, de mortificación, y se convirtió en una forma corriente de ascetismo en Siria, se extendió también hasta Bizancio, andaban por todas partes, ¿no? en general se los tenía por locos, eh, casi todos se subían a columnas, como Alico, Lucos de Éfeso, Alico por ejemplo estuvo 33 años en la columna, Lucos de Éfeso eh, estuvo 50 años arriba en la columna, otros, eh, ante la ausencia de columnas, o ante la falta de habilidad para construirlas, se subían directamente a un árbol. Claro. ¿Para qué, no? Una crónica del monasterio de San Marón, cerca de Pamea, describe la vida de San Marciano. ¿Qué tal? Un santo que se subió a un ciprés y parece que a veces se caía el hombre. ¿Y lo tenía que subir inmediatamente? No, no, se ató. Ah. Él decía que el diablo lo empujaba. Ah. Pero se ató, y todo, cada vez que se caía era peor, porque quedaba colgando de la cadena. Se caía ni siquiera tocaba el suelo, ¿no? Quedaba colgando, y entonces venían los vecinos del lugar y lo volvían a colocar eh, arriba del árbol. Otro llamado San Efren, padre de la iglesia siria, hablaba de los llamados ramoneadores, quienes hacían voto de no ser más exigentes que las bestias salvajes. Bueno, hay muchos así. Entonces rechazaban todo alimento producido por la mano del hombre, vivían desnudos en el bosque, se desplazaban en cuatro patas, comían como los animales, sin servirse de las manos, etc. ¿no? Eh, por eso el nombre Ramoneadores, como los animales, es lo que comen hojas de los árboles. Algunas mujeres los acompañaban en esta austeridad, vivían en las cavernas, en los huecos de las rocas. Otra forma de ascetismo era la del éxtasis, no el éxtasis, sino el estasis del griego stasis y ahí viene la palabra estático ¿no? que consistía en guardar durante días enteros una inmovilidad estatuaria hay algunos recoletas ahora de pie o de rodillas eh, como en cualquier otra actitud muchas veces una actitud absurda no algunos permanecían inmóviles en cinas cadenaenas de mosquitos y el tipo es intencionado los picados, los mosquitos, del tipo. Esta actitud era practicada también por los hindúes, en otro orden de cosas. ¿no? Cuando llegaron los misioneros cristianos a la India, se perturbaron mucho porque iban a convertir a un tipo y se encontraba con gente a la que no le podían sacar una palabra. Eh, discúlpeme, ¿usted va a estar aquí mucho tiempo? Eh, sí, 30 segundos. Estaban estáticos, no extáticos, sino que estáticos. Los acetas de la India llegaron a procurarse castigos tremendos, como todos sabemos, son los faquires, loco. ¿Eh? Se colgaban cabeza abajo, eh, se dormían en lechos de aceradas púas, pasaban semanas enteras en ayuno absoluto, o enterrados hasta el cogote durante todo un mes, los faquires. Pero bueno, eh, volvamos a los acetas. Ahí lo tiene a San Eusebio. Eh, ...que fue el fundador del monasterio de Teleda... ...cerca de Alepo... ...que llevaba un collar y un cinturón de fierro... ...unidos entre sí por una cadena... ...pero una cadena corta... ...demasiado corta... ...que lo obligaba a mantener el cogote cerca de la cintura... ...y andar encorvado... ...y San Eusebio murió con el aparato puesto... ...por así decirlo... Sí, por <risa> ...después de haberlo soportado durante 40 años... Según Teodoretto, sí. ya voy señor, desde que se puso el aparato, sí ya voy, nunca volvió a ver el sol ni a las estrellas porque estaba como el catoblepas con la cabeza inclinada mirando al suelo. Otros acetas procuraron vivir en casas en las que era imposible la entrada de luz o incluso la entrada de otras personas. Había un señor llamado Sanasépsimo que pidió que le construyeran una casa sellada sin puerta, no podía salir y ahí se quedó adentro sí, sí. le habían hecho un agujero en el techo a la casa, ¿no? Sí. Eh, eh, y por el agujero le bajaban una vez por semana lentejas crudas remojadas en agua mmm mm, con el hambre que tengo <risa> <risa> ¿qué día es hoy jueves? dice, andá hasta de San la de Sanaséptimo y metele este plato de lentejas en remojo por el agujero Y nadie limpiaba, ¿Eh? nadie limpiaba ese receptáculo ¿Qué hermético? iba a limpiar? Usted, usted se preocupa, por, por, volvió Rolón. Sí. <risa> el tipo está de 10 años en <risa> comer y te quiere limpiar. <risa> Último a Z de esta noche, San Marón de Ciro, que murió en el 433, eh, imaginó algo muy ingenioso para obligarse a la inmovilidad y al insomnio se fue a vivir a un árbol hueco cubierto de espinas adentro y amontonó piedras eh, arriba de su cabeza y así pasó los últimos 11 años de su vida si es que se puede llamar vida ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Eh? ¿y qué perseguía la gente con semejantes sacrificios? aquí está esto la pregunta muy interesante porque el hombre contemporáneo Eh, dice, muy bien, eh, quiero hacerme médico, voy a estudiar medicina y voy a someterme a un sacrificio, eh, pero al cabo de 5 años o de 10 años seré médico y viviré mejor. Mm. O sea, se hace una inversión de sacrificio para mejorar su vida después. Y el hombre contemporáneo pensará, no tiene sentido permanecer sobre una columna 10 años porque no hay una recompensa posterior. Crea su error. No era eso lo que pensaba el estilita, que pensaba que sí había una respuesta posterior, que no era otra que la salvación. Es decir, para el que cree que después de la vida hay un paraíso, claro. el, el, el, la ecuación se parece a la del que estudia medicina por las noches para luego eh, hacerse millonario... Eh, como médico de barrio. Pero, pero, eh, esa respuesta también tiene una objeción, ¿no? Eh, estamos seguros de que existen los médicos, y de que existen los títulos de sí, médicos, y que existen los consultorios, y que hay gente que va a ellos y paga. Eh, es decir, estamos ciertos de que existen los médicos prósperos. Puede ser que vos no llegues a convertirte en un médico próspero, pero existen los médicos prósperos, podemos decirlo desde aquí, sin temor a equivocarnos. En cambio, los bienaventurados del paraíso no estamos tan seguros. Mm. Y si Yo he visto muchos médicos prósperos y ningún bienaventurado. Pero lo que no quita que podrían existir, aún sin verlos, yo. Además, eh, la Z de la columna eh, creo que cree más en la iluminación que en el médico próspero, ¿no? Posiblemente, pero eh, en todo caso... Eh, yo creo como creía Svedenborg Que hay otro elemento Que corre parejo Con ese que ganan con eso Que dice usted mm. Y que es que Mientras el hombre solidario Incluso los grandes santos El Cristo Por ahí eh, se mortifican un poco Pero El mayor esfuerzo está relacionado con los demás está relacionado con una con un dar su cuerpo, su alma y su actividad para que los demás estén mejor. Es decir, el sacrificio de, de esos santos, de estos santos que estoy empezando a mentar ahora, que no son los estilitas, está relacionado con el bienestar de otros. Y eso florece, la caridad florece, la mortificación se muere en el propio estilita. ¿De qué le servía a los pobres de la tebaida que Simeón estuviera 36 años arriba una columna, de nada. Y ahí es donde encontramos el, el verdadero absurdo del estileta. Spedenborg, que era un nombre de ciencia sueco, que un día le agarró la loca y dijo que Dios lo había venido a buscar y lo había invitado a una, una vuelta por el cielo, volvió y escribió, con mucha lucidez, un informe sobre lo que había visto en el cielo, y dijo que los imbéciles no entraban al cielo. Con gran consternación mía cuando lo leí. <risa> y el ejemplo que dabas Webernbor para certificar que el cielo no tenía lugar para los estúpidos era el, el ejemplo de un ermitaño que había estado colgado de un árbol toda su vida en lugar de emplearla para hacer bien a los demás. San Simeón, bajate de ahí y vení a ayudar a los que sufren Y no sufras vos para purificarte Purificate en el servicio a los demás Y esta es quizá eh, eh, la cuestión central de esta charla De despreciar un poco esa forma egoísta De elevarse, de acercarse a Dios y buscar formas que nos acerquen a la divinidad mientras ayudemos a los que sufren. Eso no está tan mal, ¿eh? Bueno, yo cuando leí aquello de que los estúpidos no entraban al cielo, me agarró un pavor metafísico... Y empecé a pensar, eh, bueno, después de todo da lo mismo ser malo entonces, pero eh, está muy bien, está muy bien, porque hay que huir de la maldad pero también de la estupidez, en es más difícil, ¿eh? sí. ser bueno es más fácil que ser inteligente, muy difícil, a lo mejor es la misma cosa, no a lo sé. Sí. Bueno, eh, ¿con qué podemos ilustrar esta charla? Es imposible, no hay canciones que hablen de esto. Eh... Eso es lo que me dijo el, el discotecario. Me dijo, no, no hay canciones que hablen. Eso me dijo el discotecario que estaba subido al último estante de la discoteca, de, según se me dijo, desde hacía 20 años. ¿Y con, con qué se condenaba? ¿Escuchando qué? Finalmente buscó un rato y encontró, suplicando a la Cruz, que es una bella canción que canta Don Edmundo Rivero, acompañándose él mismo con la guitarra, y que no tiene absolutamente nada que ver con el estilita. Pero sí, pero sí con el primero de ellos, ya que Simeón rezaba también. Rezaba. Tantas oraciones y tan tal variedad de oraciones que venían de torta, todas partes del mundo, no había televisión entonces, a, a ver de dónde sacaba el tipo tantas oraciones. Así que Suplicando la Cruz, que es una canción que ha sido compuesta ciertamente, pensando en el Cholo Simeón, no creo, estoy seguro de ello, eh, será la ilustración de nuestra charla de hoy. Es la versión, como se ha dicho, del Mundo Rivero, que empieza a cantar en este mismo acto, ya. Cogé mis dedos en la pila bendita de sus ojos la señal de la cruz con sus lágrimas y se se marchaba muy lejos el amor de mi vida me quedé en sus besos que quedé sin sus besos o al paloma perdida. Volveré, me decía llorando, yo juré sus consejos seguir y a una cruz Solitario en el campo Le pedimos rezando Que nos guiara hasta el fin que Quedé tan solo Como quedan los nidos En invierno el rosa cuando no tiene rosa con la paz del silencio escondido en la sombra añorando su ausencia añorando su ausencia y abrazado a su cosa volveré Rivero en la venganza será terrible suplicando a la Cruz